La glorieta con rosmary alonso sí Caritas elche ha iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos para mantener reuniones con sus representantes de cara a trasladar sus propuestas de políticas sociales ante las próximas elecciones municipales estas propuestas las han hecho tras un proceso participativo interno bien para conocerlas entrevistamos al presidente de cáritaitas alejandro ruiz muy buenos días buenos días a ti y a todos tus oyentes a ¿Qué esperáis de esta ronda de contactos con los partidos políticos que van a concurrir con sus candidatos a las elecciones municipales? Pues mira, lo primero que esperamos es sobre todo que nos escuchen y reunirnos y al final debatir el de, eh, temas sociales que creo que son de, de primera necesidad. Y quiero hacer hincapié en un periodo de reflexión y participación. No es que ahora el equipo directivo de Cáritas se haya sentado y haya sacado estas diez propuestas para enviar a los partidos políticos, sino que esto viene de una reflexión dentro de las Cáritas parroquiales, dentro de nuestros propios participantes, empleados, delegados de parroquias. O sea, es un documento que se ha trabajado en la casa en diferentes puntos y al final ha dado como conclusión este documento de diez puntos. Pues si te parece vamos por partes punto por puntos para conocer eh, las necesidades el primero supongo que es la prioridad ¿cu es Mira, para, para nosotros la prioridad es siempre la mirada desde los últimos si nosotros tenemos esa mirada desde los últimos al final nuestras políticas sociales serán mucho más justas entonces para nosotros es muy importante el dar protagonismo a las personas en situación de pobreza y de exclusión eso es fundamental. ¿Pero cómo? Eh, con más ayudas con más recursos qué pedís Ayuda, sino que ellos se sientan partícipes eh, de, de, de que el, ese papelín ayuntamiento no que cuenta con ellos que se tiene en cuenta su opinión se podrían crear foros de participación en las que estas personas pudieran participar y al final opinar a finales eh, a finales tener en cuenta lo que ellos, lo que ellos piensan y lo que ellas quieren para una sociedad más justa Ellos quieren participar son personas participativas. Sí, sí, sí, pues son personas participativas. Tenemos familias que atendemos en parroquias, tenemos participantes que están en nuestro centro, que están en un periodo de, de integración, en un periodo de recuperación, pero que sí que están dispuestas a participar. De hecho, ya te digo, yo tengo reuniones con ellos de vez en cuando y no hacen más que proponer cambios y mejoras. ¿De, cuánto, de, de qué porcentaje de la población estamos hablando? Hombre, ese dato de porcentaje ahora mismo nosotros no, no te lo sabría decir pero lo que está claro es que la exclusión se mantiene la exclusión se mantiene en el tiempo tenemos datos de que de que realmente se está heredando lo que es la pobreza hay datos de un 80 90 por ciento de las personas que en una, en una edad juvenil están en exclusión cuando llegan a ser adultas continúan en una exclusión severa y eso es preocupante lo es enlazado un poco con el tema de El segundo punto que es el de cambio en políticas, en políticas sociales apostar por la promoción ¿eh? y dejar un poco de lado del asistencialismo que es importante en algunos en algunos temas pero hay que apostar por la promoción porque así no al final serárá se lo que te he dicho antes vamos a generar las pobrezas los, los que tocan ahora la puerta de nuestras cáritas seguirán tocando las puertas de nuestras carita dentro de 20 años pues esto es clave apostar por la política Promoción, eso significa trabajar con ellos para sacarlos de esa exclusión social, no con ayudas para comer, sino con herramientas que les sean útiles para encontrar tra trabajo, supongo. Correcto, correcto, herramientas, cursos. Nosotros damos cursos homologados por labora en el que la función del curso es esa, es dar las herramientas a nuestros participantes para que al final puedan optar al mercado laboral en condiciones normales. esto lo, lo sabéis muy bien Realzáis cursos de laboratieien cifras de cuántas personas quieren participar en esos cursos y cuántas consiguen reinsertarse en el mercado laboral? Nosotro tenemos damos, damos varios cursos al año en diferentes materias cada curso está, puede estar comprendido de 25 o 30 personas y al final como estos cursos también tienen muchas prácticas en empresa. Al final si que hay un número pues a lo mejor no se sé, 20 un 30 ciento de estas personas que empiezan a trabajar en estas empresas y al final consiguen un puesto normalizado de trabajo que es lo que, que es lo que pretendemos ¿Y qué, y qué cursos hacia qué orientación laboral los dirigís eh, a estas personas qué cursos son los no, cursos de, de cocina cursos de personas a, de, de cuidado a personas dependientes y Estamos dando cursos de la mano de Tempe para mozos de almacén, o sea, el, el abanico es bastante amplio. Al final tenemos un potente equipo de, de empleo y de formación que estudia un poco la demanda y la oferta del mercado y en función a esa demanda y a esa oferta es lo que es mediante la cual nosotros optamos por un curso o por otro curso. Pues las empresas vuelven a ser claves eh, en vuestra acción solidaria, en vuestras políticas sociales, no solo con los donativos, sino también con las oportunidades de las prácticas en empresa. ¿Cuántas hay eh, que están colaborando en Labora? Mira, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que tanto formación como empleo como mundo empresarial tienen que ir de la mano. El empresario lo contacta con la formación y le dice el tipo de trabajador que necesita y esto no se lo transmite al empleo al final es somos cada unomos de, de la cuerda para dados distintos entre lo suyo es que haya una buena coordinación entre entre estas tres digamos patas de la silla y eso son son son propuestas que van en nuestro en nuestro en Dimos eh, cuadernos de viaje que sí, sí. en ese decálo político en ese deo por ejemplo hay una cosa también tenemos también muy importante que es el tema del padrón el tema del padrón. hay muchas personas que tienen dificultad de empadronamiento en el municipio, entonces esas personas no podemos, no podemos dejarlas dejarlas a un lado tienen que recibir su atención y su ayuda. No hace falta estar empadronado para poder justificar que estar viviendo en la ciudad entonces creo que aquí los servicios sociales tendríamos que ser un poco más un poco más abrir un poco más la mano y, y ayudar y, y atender a estas personas que tienen dificultad a la hora de empadronamiento eh, esto vosotros como como lo estáis viviendo quiénes son las personas que no pueden empadronarse pues mira, eh, hay que ser realistas y es una de las cosas que también nosotros eh, quieren hacercapié el, el, el problema de la vivienda y gran importancia de vivienda hoy en día vivienda pública de alquiler social prácticamente no hay los precios de la vivienda de alquiler están están por las nubes y las personas que acaban de aterrizar por, eh, de otro país y vienen aquí a buscar unas mejores condiciones de vida no tienen acceso no tienen acceso a esas a, a esas viviendas y Que acaban compartiendo pisos o compartiendo o alquilando incluso habitaciones dentro de pisos y eso no son condiciones dignas de vivir entonces nosotros le proponemos a, a los partidos políticos esos que tengan un programa municipal de ayudas por ejemplo para alquiler que, y que la política en el cumplimiento de la, de la legislación del embaamiento se cumple se cumple que al final se, se puede llegar a cumplir y que porque al final la puerta de acceso al, a los servicios sociales es el empadronamiento y pero creo que ha llegado el momento de que habrá que poner un punto intermedio, porque si las personas no se pueden empadronar, no pueden acceder a los servicios sociales. Es cierto, no hay alternativa habitacional, no solo lo, dec lo decís vosotros, lo dice la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, lo dicen muchos partidos que están en la oposición, y el Ayuntamiento de momento no ha podido incrementar ese parque de viviendas sociales. ¿Vosotros contáis con algún piso para tutelar viviendas? A quienes eh, estáis haciendo un seguimiento para sacarlo de la exclusión social nosotros tenemos cinco pisos tutelados con nosotros por cáritas en elche hemos alquilado ahora mismo o de otro para una familia que ha llegado de fuera y se ha quedado prácticamente en la calle con, con menores y es nuestra política nuestra política es seguir apostando por poder alquilar alquilar pisos para que al final nuestros participantes que hayan pasado por el, por el centro de acogida tengan una salida directa y A una vivienda normalizada somos conscientes que el problema existe pero creo que el, o sea no se trata de si hay un problema vamos a intentar de todos gustar soluciones a estos problemas Bien, lo que plantea eh, lo que plantea cá creo que hemos abordado los pilares fundamentales y las propuestas fundamentales de vuestro decálogo cuandoá iniciáis esa ronda de contactos con los partidos políticos pues mira esto se mandó a partido político partidos políticos la semana pasada este documento nada y estamos a la espera de que nos llamen para concretar reuniones sentarnos y al final debatir un poco por todo, o sea, todos estos puntos esos diez puntos que nosotros tenemos más importantes y Porque al final lo que tenemos claro tanto nosotros como como los políticos que nos visiten es que estamos aquí para para dar un mejor servicio y sobre todo pues para que el tema de la exclusión se vaya reduciendo en el municipio para eso hay que trabajar coordinado y les cáita el resto de entidades tenemos que trabajar coordinados para al final dar un mejor servicio al ciudadano estamos ya muy cerquita de las elecciones la corporación municipal actual el equipo de gobierno tiene ya los días contados para finalizar y vosotros estáis trabajando de forma coordinada con los servicios sociales lo habéis dicho en, en una ocasión eh, para conseguir construir ese centro de acogida de baja exigencia cómo se encuentra el proyecto al fin y al cabo es ampliar las instalaciones que tenéis ahí en el puente del bimenario. Sí, pues es como te, como te comenté en la última entrevista el ayuntamiento nos va a acceder un terreno muy próximo a nuestras actuales instalaciones que estamos pendientes nada más de que, de que nos llamen para poder decir firmar ya la sesión lo antes posible y ya empezarríamos con temas de arquitectos proyectos y en un principio nosotros eh, correríamos con el gasto de la, de la edificación y llevaríamos solamente la gestión nosotros de cátes Bueno, eso sería tu principal reto como presidente. Acabas de aterrizar, eh, no en Cáritas, sino en la presidencia de, de esta entidad benéfica. 2023, ¿qué esperas, Alejandro? Pues mira, eh, como ya te he comentado en, en otras ocasiones, pues eso, que el Centro de Baja Existencia sea una realidad, pues creo que el Che lo necesita. Eh, y como te he comentado, pues eso... Al final estar al lado de, lo, de las personas más, más vulnerables intentar que su vida poco a poco vaya vaya mejorando y habría el centro porque a mí sí que me gusta el centro de, de, de cáritas nuestra instalaciones me gustaría abrirla más a la, a la ciudadanía que los ciudadanos conozcan nuestras instalaciones digamos tanto lo que hacemos porque al final de eh, sentir de la mayoría de, de la ciudadanía es que en cáita estamos dando alimentos y, y poco más y y se hacen proyectos de promoción preciosos y chulísimos, que creo que el resto de entidades, partidos políticos y en definitiva la sociedad tendrían que conocer. Pues sí, tendríamos que conocerlos. Y hemos empezado con estas, con estas entrevistas aquí en el programa La Glorieta. Alejandro Ruiz, gracias por esa labor que realizáis para combatir la exclusión social aquí en el Che. Gracias a ti por contar con nosotros.